miércoles 10 de mayo vamos a movilizar eh, a Plaza de Mayo también con las banderas de justicia por Laura, uh -huh. esto no quede impune, por Laura y si por todas las mujeres.